momento para saludarlo y darle la bienvenida al presidente de la Comisión de Fomento de la Reforma, Elías Colado. Elías, soy Pablo de Quermes, te saludo, buen día. Pablo, ¿cómo está? ¿Lloviendo allá en los pavos de Santa Rosa? Sí, está lloviendo acá. Eh, ¿Allá? <risa> no, está anuladito, está, pero no tengo que correr con la misma suerte. Ah, mira, no, no ha, no ha llovido en los últimos días. No, eh, llovió hace un tiempo atrás, viste en la lluvia esa general que hubo en todos lados, ahí llovió, después ya no llovió más. Claro, y hace falta, me imagino. Sí, sí, siempre el agua hace falta, sí, siempre, eso, siempre, tal. siempre. Tal cual. Elías, ¿se están preparando para el aniversario de la localidad, 121? 121 años en la reforma, sí, uh -huh. ya estamos grandecitos. Ah, bueno, ¿Qué, qué, ¿qué han planeado en este contexto tan difícil eh, que atraviesa el país? Vos... Eh? Bien lo dijiste vos. La verdad que encaramos esta fiesta eh, en un, eh, con un panorama eh, que, bueno, más certidumbre, pero que hoy ya se había afianzado bastante. Y la verdad que hoy nos encontramos con una fiesta medio armada, pero bueno, con los miedos de también de, de, de, de los, aparte del de sobre todo está, eh, esto, para la gente, para acercarse a la fiesta. Eh, todo viste es medio medio difícil y, y qué, qué, han, qué han planeado en este contexto a ver qué qué, qué, han, qué actividades nosotros están nosotros tenemos tenemos de la mañana en el campo de campo doma eh, el juego de destreza y al mediodía sobre las 11 tenemos una inauguración que eh, veníamos trabajando hace un tiempo trabajando, al registro la De, para la localidad y después dos viviendas de servicio también tenemos para entregar eh, así que después seguido de esa inauguración que van a venir varias autoridades de la provincia eh, sigue, hay un almuerzo que hay un almuerzo y Peña con Carlos Ramón Fernández y después seguido de eso seguimos con las estrellas en el Campo Doma y a la noche Peña y Baile en el club y al otro día Cineteado ah, bastante un fin de semana de las 8, hasta el otro domingo, es una tirada larga. Claro. Eh, y esto que decías, eh, van a inaugurar, porque justo se cortó, eh, registro civil, la sede. Va a un cerrado eh, país civil. Nosotros acá en la Reforma es el único pueblo de la provincia que no tenía eh, este tipo de servicio. Ah, Así bien. que bueno, eh, en gestiones y en el acompañamiento con asuntos municipales, ahí que está el ministro Pascual Fernández y Rogelio Santo, mm. bueno, y hemos ido eh, armándola esta obra, así que, bueno, con con mucho sacrificio y esfuerzo, como ellos de acompañamiento de ahí, y yo de acá, y con un trabajo de a poco, hemos ido terminando. Sí. Llegamos con lo justo, las obras, <coughs> hoy vale muchísimo dinero hacer una obra, y más para estas localidades, es que tenés que traer todo, así que, pero bueno, ya las tenemos bastante... Eh, finalizada. Claro. Eh, Elías, eh, ¿cuántos habitantes tiene la reforma? 320 habitantes. 320. ¿Y eso se ha mantenido estable así en los últimos años? ¿Ha crecido? No, no, ha venido creciendo. Ah, mira. Ha venido creciendo. En el último censo teníamos y dos, hoy en el último censo 320. Claro. Ah, bien, bien, bien. Ha crecido entonces. Eh, y cómo y está? ha venido sí. creciendo y va a seguir creciendo. Ah, mira eh, y Elía, ¿y cómo, cómo están las arcas municipales eh, con el tema de la crisis sí. económica? ¿Cómo se la están nosotros, acá Nosotros acá, acá, Pablo, en la reforma, nosotros vivimos el día a día. Eh, che, aparte, tenemos un, una flota de, de, de, numerosa de empleados eh, por una cuestión de... de, de De, de, de la necesidad de la gente de, de, de trabajo, o sea, mm. que nosotros acá, en el municipio, estamos. Aquí tenemos cinco empleados en la comisión de fomento, para estas comisiones de fomento, estamos remil pasados al doble de empleados. Mm. Eh, tenemos 24 plantas permanentes, y el resto son los, los autistas, y bueno, tenemos una estación de servicio, que ahí tenemos cinco playeros que son empleados de la municipalidad, tenemos cuatro chicas en, la, en el filló, tenemos dos chicas en, en del en año tenemos una entradora, o sea que, bueno, eso contiene bastante en la estación de servicio y, y, bueno, y el resto, bueno, está de, de, de la comisión de fomento. ¿Y, y, ¿Y les alcanza la coparticipación y la recaudación propia que tienen para sostener esto? Sí, sí nos alcanza, pero bueno, tenemos que salir siempre a trabajar y a gestionar el resto de, de, del mantenimiento y de y de lo de, la, de lo que tenemos que seguir haciendo las necesidades que hay acá claro obviamente ah. elías y has notado mayor aumento de demanda social digo la, las familias que de más bajos ingresos eh, necesitan más contención del municipio eso se ha notado en los últimos meses sí dos está trabajando bien en el área con Piquén, con todo lo que es eh, tarjeta alimentaria y demás. También vamos, dentro de poco, vamos a ir yo que, que estoy más de cuatro, M que ya o sea, estamos haciendo, o sea, una necesidad, un punteo de necesidades para la gente más carenciadas. Eh, Elías, empezamos a tener eh, cada vez más problemas de señal. Eh, no sé si te moviste eh, del lugar donde estabas hablando. No, no, eh... no, yo estoy en el mismo lugar. Ah, bueno. Eh... Por ahí me muevo y por ahí capaz que acá tengo mejor. Claro, pero... sí, ahí se escucha mejor. Sí, sí. sí. Eh, de decías de... A ver, re repetimos esto de, de, de la, la contención social que le están brindando a, a las familias más vulnerables. No, mira, nosotros <ríe> sí que ahora dentro de poco ya tenemos un... Todo para la más que las necesidades eh, las más el hijo eh, eh, anciano y eso para llegarle con una bolsa alimentaria, así que bueno eh, en eso que no me había pasado en los cuatro años, ahora ya lo tengo empezando a implementar claro. bueno. sí, eh, eh, La señal de celular ahí, ¿cómo funciona? ¿Andan bien o tienen quejas? Vos sabés que la señal acá es, dentro de todo se ha ido mejorando bastante ah. eh, nosotros Yo, ya, que, bueno he hablado bastante mejor que los datos de Movistar, pero bueno, Movistar también anda bien, pero bueno, por ahí para dar, hiciste no, el wifi y te conectás sí. y bueno, ya está un poco más aliviado con eso. Pero eh, sí, dentro de todo estamos bastante bien con el tema de, de conectividad. Bien, bien. Bien, Elías, entonces el fin de semana eh, son los festejos por el 121 aniversario de la localidad. Eh, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, sino gracias por estos minutos con Kermes. No, no. gracias a ustedes por llamar, gracias por eh, eh, difundir. La verdad que iba haciendo años, yo veía que cuando, cuando ingresé como intendente eh, el, el aniversario del pueblo pasaba desapercibido. O sea, por ahí, por una cuestión de fecha, de invierno, y por estas, para hacer, por ahí, porque la fueron, no para otra otra fecha, pero yo siento que el aniversario, el cumpleaños es tu día, tu cumpleaños es tu día cuando cae en el calendario. Entonces nosotros lo festejamos, proponiendo, ya la venimos cuatro años, ya. Y, y viene bien, y la gente acompaña, espero que este año sea, no sea la decisión, tampoco nosotros, o sea, si bien es eh, una fiesta linda, porque armadita, tenemos hacemos de, de artista, o sea, de costo para que podamos solventarla y que la gente también pueda pagar una entrada, porque después todo pasa que se, se vuelque a la gente y es algo medio posible, y más que tienen que para llegar a hasta la reforma, así que bueno, eh, sí. medio que hacemos un esfuerzo entre todos, ponemos una, una, ya han sacado boletes, ya han sacado entradas anticipada para que puedan de los de los cuatro de, que, eh, de los dos días digo y que hay un almuerzo incluido, que es el del sábado al mediodía, que la gente que viene paga una anticipada de 12 mil pesos y ya al el sábado al mediodía tiene el almuerzo, va a estar la peña, puede entrar en todo el la... hacia la peña. Eh, de neuquén ahí al otro día la jineteada van a estar los tres campeones de los tres campeones que nos van a representar Ah, bien y bueno de bueno. tropilla no el... sé, bastante lindo bastante linda la fiesta elías que tengas buen día muchísimas gracias por estos minutos de vuelta que ande bien pablo nos vemos bien. Chau, chau. Eh, elías colado el